Bueno, mi gente, ya tú sabes, aquí el regreso Alto Calibre Radio Show, separando a los niños de los hombres, a la buena o a la mala, papá, ya tú sabes, lunes, miércoles y viernes de 5 a 7, nuestra programación 24-7, nominado para los People Show y Reggaeton Awards, es muchas cositas más, ya tú sabes, 2007 es de nosotros, tenemos nuestro programa también por televisión, Alto Calibre TV, quedándonos con el canto completo, papá, y hoy viernes, pues, ¿qué más se puede esperar? Muchas entrevistas, lo prometido en deuda directamente, Desde la isla del encanto. Carolina, Puerto Rico. Aquí llega el Father, Héctor, el Father. Dígalo, Blanco. Dímelo, Héctor. ¿Qué es lo que está sucediendo Héctor con tu carrera ahora mismo? ¿Qué es lo que hay? La verdad que estamos acabamos de sacar el, el disco de Bad Boy mi primer disco como solista gracias a Dios pues se encuentra los primeros lugares de venta hace tres semanas estamos número uno con el tema Sola eh, en la revista People a nivel mundial así que estamos súper contentos trabajando mucho y dándole buena música al público tu concierto recientemente en Puerto Rico bueno sea, pues estuvimos en el Solicero, fue un lleno total eh, después de haber estado en casi alrededor de 16 residenciales y barriadas, ya antes me decía tan loco como vamos a hacer un concierto si no te escondiste hicimos el concierto fue lleno total las expectativas del concierto fueron grandiosas tuvieron un número de invitados tuvo un aquí Ken White, yo muy podaco, Zion, Miejo, Jory, Randy, y ya le aquí, así que te puedo imaginar lo que pasó allí. No olvídate, es una bomba descomunal, oye, me dicen que este fin de semana pasado estuviste en la ciudad de Orlando y, y estuviste por ahí, me dicen que, ya tú sabes, visitando al t -O, Tempo. Sí, sí, estuve visitando a Tempo eh, allá en, en la cárcel, eh, estuvimos hablando de varias cositas, varios proyectos que venimos a hacer juntos, ¿sabes que Tempo uno de los pilares de este hena? como si fuera mi hermano, así que estuvimos apoyándolo, y hablando ya de varias cosas que se están cocinando. Ah, hay, que, hay que escuchar eso, hay que escuchar eso, porque esperándome algo de ti, olvídate que lo que hay por ahí es veneno. Tú sabes, veneno, veneno de ratón ¿sí? Oye Héctor, ahora mismito, ¿cuántos artistas tienes firmado tú bajo tu compañía de GoStar? Ya, sí, pues tenemos ahora mismo a Yomo, Poraku, este, Trevolcran, La Mandalicarete, Yo soy un más de artistas que estamos ahora mismito pues, en negociaciones. Tenemos a América también, estamos negociando con los Mambo Kings. Estamos negociando con varias gente, no puedo quitarle los demás canabamos, pero son varios los artistas que estamos negociando. o es así. Héctor, después de este disco de Bad Boy, este, ¿cuándo tú crees que Héctor vuelve a hacer otra próxima producción como solista? ¿O ahora es que viene entonces el turno de, de, de tus bateadores? Ya tú sabes lo que es Yomo, lo que es polaco, etcétera. Haciendo un disco que se va a llamar El Cuadrón del Pánico Que sale ya en todo momento Y sabe que ahí me gusta sorprender a la gente Nadie se espera el disco de la Boy Y nadie se espera este disco de El Cuadrón del Pánico Así que eh, yo creo que yo siempre me mantengo Mandando música para la calle Pues son 14 años que Yo en esto Que es ese es así, ese es así, ya tú sabes, yo tuve el gusto de bailar con Tito y esto cuando eran dúo, ya tú sabes, en el primer concierto de ellos, la historia y tremendo, ya tú sabes. Pues, pues, y, y yo creo que, que, que son 14 años de consistencia eh, y, y vamos a seguir haciendo buena música, yo creo que esa es la clave para un artista, eh, no caiga en la monotonía, hacer buena música y no ser frío y caliente, siempre estamos mandando caliente para la calle. <risa> ya tú sabes. Oye, esto es una cosa de verdad que, que a mí esto es personal mío, personal mío antes de entrar ya tú sabes, a lo que la gente quiere escuchar que si la tiraera, que si esto, que si lo otro ¿por qué tú no te enfocas en tu carrera como tal de, de Héctor el Fader? y a lo mejor no darle tanta importancia a lo que es la tiraera hacia Don Omar, tú sabes, como coger un segmento en tu concierto y tirarle a él, como coger un par de canciones en tu, en tu CD y tirarle a Don Omar ¿por qué este Héctor el Fader no se enfoca más en el más allá? Y tú sabes, porque como quieras es buena, tú tienes que defenderte como quieras. Eso no te lo quita nadie, que te tire, tú tienes que tirarle. Pero tú sabes, muchas, por lo menos aquí, llegan los comentarios, ya la gente llama. Esto es bueno, chico, pero que se olvide de Edón, que se olvide de este, que se olvide de ¿Qué es lo otro. Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí, Héctor? ¿Tú sabes lo que pasa, Bacomera? ¿Tú sabes lo que pasa? Que, que hay mucha diferencia entre Héctor, el, el padre, y los dos artistas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo soy real. Yo lo que canto es las canciones. Y lo que escribo es lo que yo he vivido estos 14 años, este, yo no soy estos artistas que cuando se meten a, a, al estudio, pues eh, cantan lo que han escuchado y lo que le cuentan y lo que leen en los periódicos, eh, yo, yo soy real, yo canto lo que he vivido y, y por más que yo quiera este, hacerme la vista larga, no voy a poder porque tú sabes que, que yo llevo 14 años en eh, esto y por respeto y yo no voy a permitir que venga gente que empezaron más horas, Le di la mano, a tratar de faltarme respeto. Yo creo que mi carrera, eh, yo la estoy trabajando, eh, aparte de la N, la estoy trabajando internacionalmente. Ahora mismo nos encontramos, como te dije, tres semanas número uno en la revista Billboard el tema sola el disco sigue vendiendo pero yo soy real yo nunca voy a dejar que esto pues, la gato de a hacer con mi nombre lo que no ha hecho nadie en 14 años de mi carrera ahora es que empieza lo bueno esto es lo que la gente que esto es lo que le gusta a la gente el rating esto es lo que esto es lo que pone a esto el padre ya tú sabes a hablar porque después de esta entrevista con Bay todo el mundo te va a llamar esto Oye, es la realidad lo... que, que yo agradezco a todo el público que llama Son muchas personas que me dicen lo mismo era esto olvídate de los malo esto olvidate de los otros pero yo en verdad, tú sabes qué? yo soy un gallo viejo, blanco, yo no me voy a dejar ni manos de los cobos eso. Eso es así, oye Héctor, pero en verdad, vamos entonces a empezar desde el principio. ¿Qué es lo que, la, la gota que, que, que derramó la copa para que tú y Don Omar estuvieran ahora mismo en esta instancia como están ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ah, no, espérate, hasta aquí ya. Bueno, pues es pues, que de conocimiento público, este, la gente sabe que, que Don Omar pues me tiró en el disco de él. Él fue el primero que tiró antes cuando dijo que él no me meten en cara ni suyo, y tu base. ahora okay. para mí, para yo Y desde ahí empezó todo. Empezó de no sé por qué él me tiró, porque Hombre, yo nunca había tirado a él. Y tú que estás en esto desde que yo empecé, ¿cuándo tú has visto que esto le fue Él empieza una tiradera. Dame a pensar, nada a pensar. <risa> Yo nunca, nunca he empezado una tiradera. Oye, una no, era desde el piratiringo, desde San Luis Enisa, de desde Rubio Joel. Oye, verdad, yo, Todas las tiraderas han empezado conmigo. Oye, verdad, ¿eh? Yo encargo eh? de terminarla, pero yo nunca he empezado una tiradera. Verdad, Yo, eh, creo, verdad. Que empecé, yo creo que empezar una tiradera es en un acto de envidia hacia una persona, porque si una persona a no machona yo tengo que tirar. Pero ese es así, ese es así. Fíjate, yo pensaba que, que ya el problema venía Desde que él había grabado entonces contigo para. Ahora son mejor que yo. Que después se fue un revolú ahí, que si era de gratis, y después empezaron a cobrar. Pensé que, que el problema ya había empezado desde ahí. desde ahí. Desde ahí empezaron los inconvenientes, pero ya ahí, desde ahí empezaron los inconvenientes, pero de, después de eso, eh, habíamos arreglado, habíamos hablado y, y habíamos quedado todavía hasta que después salió el disco él y salió tirándome diciendo que no tiene cabra que y ni, ni, ni cuarto a ti. Pero ahora se tienen que ajustar los pantalones, ahora Héctor el padre está en la carretera, papá, eso es lo que hay. Oye Héctor, y también está por ahí envuelto Arcángel. Arcángel ese es el problema, por pues allá ya es directo de, de, con compodaco Polaco tiene compañía y uno de mis guerreros. Eh, él hizo una expresión de este Polaco en un programa de, de Santo Domingo. Y ahí fue que pasó el problema, ya tú no sabes, no compraba con el Tartar. <risa> <risa> Otro más de la compañía de Goldstar, ya tú sabes. Oye, verdad, este Héctor, usted sabe que usted tiene las puertas abiertas aquí en alto calibre, papá, lo que usted quiera, tenemos televisión, tenemos radio. Usted sabe que, bueno, nosotros nos conocemos desde años. Yo creo que desde que yo me mudé para el que cueste le compré casa, ustedes todavía estaban eran el grupo de ustedes Tito Héctor, rey eh, ya tú sabes el combito de 5S que, que la montaban en todos lados oye no transforma que... transformón Ese es así, Martero Oye, este esto, no sé si te enteraste, pero oh, si ya sabes lo de la muerte de Blanco. Oh, sí, sí, sí, me enteré. Me enteré de la que... que fue una, una, una noticia que me impactó. O sabes que Blanco es uno de los pilares de este género. Uno de los que comenzó este género. Yo soy fanático del número uno. Blanco, ese era uno de, de los canques cuando empezó esto. Ese es así. Oye, esto, antes que se me pase esto, oíste, para que le aclare bien a la gente, ¿qué pasó con Michael y Manuel, con el coro? Mira, la realidad es que tú sabes que... que es que, que, que algo que, que, que se está haciendo mucho en el en el género de alignito eh, uno puede el coro que antes y cantarlo es algo que, que, que todo el mundo lo está haciendo y la realidad pues a lo mejor pues, ellos al principio se molestaron después yo hablé con ellos entendieron no creo que eso no es nada malo es como si mañana viene alguien y me graba el tema del de coro de morena para mí eso está súper bien seguro que sí seguro que sí es una exposición para ti esto lo antes de finalizar si el don Omar viene por de ti a decir que arreglemos arregla con él o, o ya todo esto Se acabó. Pero primero no gana que él no va donde mí, porque yo sé quién es Don Juan. Y segundo, que yo... Él lo que se está dedicando a llamar a la emisora a roncar y a hablar, que a mí si los otros. Él sabe dónde yo vivo, sabe que estoy en Puerto Rico y sabe mi número. Que no esté roncando en las emisoras, que vaya para Puerto Rico y que me vea como un hombre. Y que se recuerde que ya está en es musical, papi. Esto es personal. Así que ya a estar tanto. <risa> Cheats. Ya tú sabes, este es Héctor El Fade, directamente desde Puerto Rico, aquí en Alto Calibre Radio Show, sobrepasando las 500.000 mil personas. Bien, también, no metas a nadie, ni busque la paz en nadie, todo entre tú y yo. A ver, manía, aquí no es más que hablar, ya tú sabes, directamente desde Puerto Rico, Héctor El Fade, ya tú sabes, representando a la compañía y fundador de Gold Star Music, Héctor te quiero dar las gracias por estar aquí en Alto Calibre Radio Show, sobrepasando las 500.000 mil personas, papá. Esto no es de Mayagüe a esto es, papá. Alto Calibre Radio Show, así que de verdad te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros, ya tú sabes, aquí tenemos un hermano más como siempre y antes de despedirte te quiero que represente y que presente aquí la canción que está repartiendo el Bacalao en Alto Calibre Radio Show. Oye, antes de despedirme, ¿verdad? Quiero mandarle saludos a todos los gorigos allá en Tampa, a todos los colombianos, ecuatorianos, hondureños, dominicanos, a todos los latinos, gracias por el apoyo, estuvimos allá en Hotel Cruz, un día total, y ahí se sintió la presión de verdad. Así que gracias, gracias por el apoyo con el tema Sola, que se encuentra número uno. Gracias por el apoyo con el disco de Paz Boy. Los quiero mucho, ya tú sabes, está escuchando Alto Calibre con el blanco Mal. Oíste, mera Braco, diga el cuerpo y los puercos te sacarán los ojos. No ronquen mucho, papi, y llega a Puerto Rico. Héctor Elfa, del Alto Calibre, aquí está, a busca de ti, junto al Pola. Tal vez se vuelve que tal vez el miedo no se tierra. Quizá no hay nadie aquí en la tierra que lo haga como yo. Talväl så värver de sig os. Talväl är mästern os. Talväl är mästern os. Talväl är mästern Que tú no fueras 50 Si yo no fuera Dr. Drake ¿Me dio alnecia? Vamos a matar <risa> Yo fui el que te enseñé a hacer esta pendejada. Yo estoy aquí. No ronque por teléfono. Llegale Tú sabes mi